de hablar de la quimera de otra vida de lo que no supimos expresar el trapez y seguimos hablando del esoterismo nafi y lo hacemos ahí con un investigador con Carlos montero que ha seguido muchísimo este asunto según Del destino y de la fábrica de lleno del olvido. Encuentros cercanos. Es hora de hablar. Y ya estamos eh, con él, Carlos eh, Montero Rocher. Muy buenos ¿qué tal? Hola, buenas noches, bueno. Carlos eh... Nos ha sorprendido con este libro, pero es que quienes te conocemos sabemos que la historia y sus huecos, sus piezas por rellenar, te apasionan, ¿eh? Pues sí, yo soy... hay, hay quien me llama el chico de las historias raras. Sí. Porque tú siempre buscas eso, ¿no? Buscas historias no raras, sino historias un poquito desconocidas por el gran público. Sí, claro, es que, vamos a ver, cuando hablamos de historia la historia que se conoce está trillada y súper trillada, ¿no? Entonces a mí me gusta encontrar siempre pues eh, nuevas visiones, eh, nueva, eh, anécdotas a lo mejor que no se hayan contado tanto e incluso historias desconocidas, ¿no? Que en, en muchos casos pues, no porque no se consultan las fuentes que se tienen que consultar o porque no se da credibilidad a ellas, pues se dejan de contar y son historias realmente sorprendentes. Tu actividad profesional está en el archivo del Ayuntamiento de Valencia. Ahí sí. te mueves eh, con legajos históricos, eh, con sí. archivos históricos eh, en donde se encuentran muchos secretos eh, de nuestro pasado. Sí, bueno, yo realmente trabajo en el archivo intermedio. Uh -huh. vale Entonces los los expedientes que yo manejo son, digamos, más modernos. Lo que pasa es que sí que, claro, yo llevo allí desde el 2003 que, que entré. A trabajar y lo que sí que he tenido que realizar muchas veces son casi que tareas de detective no porque te piden expedientes administrativos que no aparecen o bien porque han cambiado las calles o porque o porque cuando se anotó incluso la calle no existía o hay datos que no que se transcriben mal y muchas veces pues tienes que buscar otros expedientes que te llevan a ese expediente no entonces digamos que eso pues se ve que se creó una podríamos decir una deformación profesional Y yo, por pues, mis trabajos siempre me gusta mucho documentarlo, sobre todo con hemerotecas, ¿no? Con hemerotecas de de hace muchos años. También el Ayuntamiento de Valencia, donde yo trabajo, tiene una fantástica hemeroteca municipal y muchas veces, pues, pues mato mis, mis ratos libres pues mirando periódicos antiguos y y mira, y de ahí pues salen todos estos temas no tenemos eh, que olvidar hacer un homenaje a la gente que estáis eh, buscando ahí en esos en legajos, en esos en documentos estáis haciendo historia historia sobre la historia es importantísimo vuestro trabajo os merecéis un monumento ¿eh? sí, bueno <risa> gracias Lo, lo digo yo, pero, pero es que es verdad. Eh, conocemos mucho más eh, sobre nuestro pasado gracias a vosotros. Lo, lo, los capítulos grandes están en los libros, pero los pequeños, que son los que hacen historia, están ahí gracias a vuestro trabajo. Claro, es que tú imagínate, si hablamos de historia, eh, hoy en día los periodistas sois, sois los, que, los que escribís la historia, ¿no? De aquí 100, 200 años acudirán los historiadores a, a, a buscar lo que los periodistas en ese momento eh, escri, escribisteis o, o hablasteis en este caso en la radio o en la televisión. Pero hace 300-400 años la esa labor la hacían los cronistas, los escribanos, los escribanos de... de, de, de, de, de no se llaman entonces ayuntamientos, pero eran los que se dedicaban a, a recoger todas estas eh, vivencias, todos estos sucesos que iban pasando y que, y que luego vamos a consultar los que nos gusta la historia, ¿no? Y también los periodistas del primer de, de hace 100, 200 años que recogían esas, esas, esas crónicas y sobre todo ya hace 100, 200 años quienes se dedicaban a guardarlas, ¿no? Pensando que algún día servirían de base para conocer la historia. Y es muy importante esa, esa labor... En mi caso, eh, la labor es importante no por el pasado, sino por el presente, porque mm, a nosotros siempre viene gente que tiene ciertos tipos de problemas, porque nos piden, nos piden expedientes relativos a negocios, nos piden expedientes relativos a construcciones de edificios porque han tenido algún problema, y entonces se los servimos y, y en muchos casos eh, se llegan a solucionar problemas, incluso problemas graves. Fíjate qué, qué historia tan eh, importante. La gente desconoce vuestra labor. Por cierto, hablamos ahí contigo en una ocasión de un libro que tenía un fundamento histórico, estaba muy relacionado con estos temas, con los casos del portugués. Con una época, en la República, la Segunda República, entonces le llamaban casas en de duendes. ¿Cómo llegaste a conocimiento de la existencia de esos casos? Pues mira, eh, gracias a la radio pues siempre hay un, una espoleta, ¿no? Coincidió también una, una etapa de una etapa de mi vida que yo laboralmente no lo estaba pasando muy bien y, y a raíz de un programa de, de radio, pues se habló del Duende de Zaragoza, Ajá. que es el que el que da comienzo a este libro, ¿no? El libro que escribí, que es La Oleada de los Duendes. Y, y bueno, eh, digamos que esas búsquedas, o sea, ahí se daban unos datos de unos periódicos, de unas fechas... Y, y esa esa búsqueda a mí me sirvió, me, me sirvió como de evasión. Y claro, lo que empezó siendo un un juego, o sea, ver en el periódico de, del año 34 que lo que realmente se contaba sobre el Duende de Zaragoza era verdad y se escribía y, y, y se hablaba, pero también se daban datos de otros, de otros sucesos. Y entonces ahí, tirando un poquito del, del hilo, pues me encontré al final de la, de esta actividad con 10 con casos todos ocurridos en, en apenas un año y medio y es cuando me decidí hacer este este libro que por cierto aprovecho si no me importa para decir que yo lo que escribí fue una autopublicación lo, lo autopubliqué yo pero estamos pendientes de que de que salga en, en los próximos meses eh, editado por una por una editorial y ya pues eh, ya daré un poquito de unos detalles más pero probablemente se vea una, una edición nueva y mejor hecha porque la que hice pues la hice yo solo. Estaremos al tanto de la publicación de ese libro, yo recuerdo que cuando veía las fotos de Zaragoza me llamaba mucho la atención unas imágenes que después correspondían a los llamados entonces guardias en de asalto, que era algo así como la policía en la república, me sí. enteré de su existencia gracias a ello y tenía una importancia enorme en esa época Claro, pues sí, sí. era, También la Guardia Civil tenía un poder muy muy grande, porque en el, en el libro se habla también... Eh, son casos urbanos, pero también hay casos en poblaciones rurales, ¿no? Y los que van a investigar es la Guardia Civil. Y sí, sí, lo imponen, imponen ver esas esas gorras de, de plato, ¿no? Casi, que podíamos decir, de, pues casi al estilo de, de, de la Unión Soviética o incluso de, de la Alemania, ¿no? De, de, de aquella época, esas gorras, esos uniformes esa seriedad con la que acudían a, a ver esos esos casos, y en ningún, en ninguno de los, de los sucesos ellos ponían en duda nada. O sea, ellos eran los primeros testigos que aseguraban que ahí pasaban, en, en Caragoza, en Barcelona, en Valencia, en todas las poblaciones donde se, se sucedieron estos casos, ellos mismos decían que es que veían cosas que no, no podían explicarlas con la capacidad de, de análisis que tiene un un miembro de, de los cuerpos de seguridad, ¿no? De la policía, en este caso, la, de la Guardia Urbana, que se llamaba entonces también la, la, la, la Guardia de Asalto. Y ahora nos sorprendes eh, con un trabajo que se titula La España del Tercer eh, Reis. Se encuentra en ediciones de Cidonia, un libro en donde muestras eh, con documentos eh, cómo muchos nazis, especialmente científicos, llegaron a nuestro país eh, después de la Guerra Mundial, incluso antes. Sí, hablábamos antes de la importancia, ¿no? de de guardar este tipo de historias y en este caso cobra mucho sentido porque yo las fuentes que de las cuales me, me serví para escribir este trabajo eran eh, periódicos que aquí en España estaban proscritos porque eran los que se editaban por parte del Partido Comunista y otras, eh, y otras eh, formaciones de, de izquierdas que habían perdido la guerra civil y se habían ido a México, exiliados a México o a Francia y desde ahí editaban periódicos que aquí en España era imposible que, que circulasen. Entonces, eh, yo en el libro lo agra agradezco a, a los personales de archivos y de bibliotecas que guardaron esos, esos esas crónicas, esos periódicos enteros, que además se pueden se pueden ver. Y, y sí, sí, ahí se demostraba en tiempo real, o sea, estábamos hablando del año 42, 43, 44, 45, esta gente ya eh, denunciaba que se estaban viniendo nazis para España, después sobre, a, a raíz sobre todo de la caída de Francia, y que muchos científicos y muchos eh, ingenieros nazis eh, llegaban incluso a, a, a establecerse en, el, en nuestro país para seguir eh, investigaciones tan importantes como la creación de la bomba atómica o de las bombas V1, las, bombas, las famosas bombas volantes. Precisamente te iba a preguntar sobre eso, seguramente es el eslabón que falta... Para los nazis, eh, para que podamos eh, comprender un poquito más eso que fue tan importante durante décadas en nuestro país, que fue la construcción, no llevada a cabo, pero el intento sí lo hubo, de tener la bomba atómica. Claro, sí, porque además es que tiene toda la lógica, tiene toda la lógica del mundo, porque eh, a raíz de la, la famosa batalla del agua pesada que se hace en, la, en Noruega, donde se estaban realizando investigaciones con el agua pesada como elemento clave para crear una, una bomba atómica, Eh, surge la, la duda de, busca, de en qué punto de Europa podemos trabajar tranquilos, porque ningún punto de Europa presentaba la, la tranquilidad necesaria para realizar esos trabajos. En Alemania mismo se estaban empezando ya a bombardear de manera importante, eh, tanto con bombarderos eh, británicos como, como estadounidenses, las diferentes ciudades alemanas. Y en ningún país que hubiera estado ocupado por los nazis, se tenía esa tranquilidad porque estaban las figuras de los partisanos, ¿no? La resistencia francesa, pero también la holandesa, la belga, la noruega. Y entonces eh, tiene toda la lógica del mundo el que mmm, en ese momento un país con un régimen afín a la Alemania nazi y que además se sentía en deuda, se sentía, no, estaba en deuda con, con el Tercer Reich, se prestara... A, tener, eh, a dar cobijo a estos científicos para que se continuaran esas investigaciones en torno a crear la bomba atómica. ¿Y tú has llegado a una conclusión sobre eso que se ha dicho en tantas ocasiones, en de que España, por influencia o no de Alemania, pero estuvo a punto de entrar en la Segunda Guerra Mundial? Sí, estuvo a punto de entrar. Eh, Alemania quería que entrase. ¿Vale? España, España era un punto estratégico muy importante, lo que pasa es que aquí sí que juega un poquito, el, el régimen de Franco juega un poquito a dos bandas, juega eh, hace trampas, ¿eh? por así decirlo. Por un lado se siente en, en deuda con, con el tercer Reich, por otro lado no ve con malos ojos en entrar en la, en la Segunda Guerra Mundial como lo hace Italia, pero es consciente de la situación penosa que se encuentra eh, el país en este momento y además... Eh, por mucho que hubieran ganado la, la guerra civil, en ese mismo momento, estamos hablando del año 40, la mitad de la población seguía teniendo, eh, la, la población está, estando dividida, porque tú acabas de ganar una guerra civil. Entonces, si, si se entra en la Segunda Guerra Mundial y los aliados, por alguna, eh, si entran los aliados y España se, se convierte en un campo de batalla, como pudo ser Francia, como pudo ser Italia, ...estaba el riesgo de que los, de que parte de la población española eh, se levantase contra el régimen de franco, ¿no? Entonces, lo que ellos eh, intentan hacer es, mm, en un primer momento dicen que no quieren entrar en la Segunda Guerra Mundial... ...pero eh, se guardan unas en la manga, es decir, si tenemos que entrar en la Segunda Guerra Mundial al lado de los nazis... ...vamos a pedir una serie de contraprestaciones, una serie de, de derechos que en el caso de que entremos nos, nos sintamos realmente beneficiados. Y una de las partes que piden, sabiendo que los nazis no van a aceptar, es el protectorado francés de, de Marruecos que pertenece al, protectorado, al al régimen colaboracionista de Vichy, con lo cual piden una serie de cosas que los alemanes no pueden concederles, y al final se salen por la tangente y no entran. ¿no? Se declaran no beligerantes, luego neutrales, y sí que contribuyen con la división azul pero claro la división azul es una gota en, en, en el ejército nazi no hasta qué época según los documentos hasta qué época hasta qué eh, década más o menos eh, los nazis estuvieron en nuestro país eh, consideró españa como un refugio pues hombre yo creo que bien entrada la década de los sesenta eh, bueno hasta hace relativamente poco aquí vivían eh, nazis ya eran, ya ya eran ancianos pero sí que sí que fue un, más que un refugio lo que fue un, fue un punto intermedio para irse a Sudamérica claro. lo que pasa es que sí que hubo gente que se quedó entre ellos otros Corceni o León de Grel no, en este caso era belga era de la legión balona pero sí que hubo gente que se estableció sobre todo en Denia en ciertas partes de, de Andalucía y sí que se establecieron aquí y e incluso fueron eh, gente respeta bueno respetable hacían creer a los vecinos de esas localidades que eran respetables y, y muchos se establecieron, pero la mayoría lo que hacía era desde aquí dar el salto a Sudamérica, llevando también parte del capital que se estaba salvando de, de la Alemania nazi cuando ya estaba cayendo. Por lo tanto, ¿se puede decir que la España del Tercer Reich se enduró durante todo el franquismo? Sí. ¿Casi todo el franquismo? Casi todo el franquismo, de hecho, incluso cuando en la época final el, el, finales del franquismo y comienzo de la transición apareció la cicada, ¿no? Esta, estas organizaciones neonazis que, que querían continuar el, el, lo que era el franquismo y, y todo lo que ellos eh, veían como, como necesario, muchos se asesoran con, con antiguos nazis, con gente como Scarceni como de Grel, también entran los... los los Ustasa, ¿no? que eran la, la rama nazi de Croacia. Aquí en Valencia, en, en la zona de Valencia, hubo un caso muy famoso que era de eh, bueno un, uno, de, uno de los hombres fuertes de antepavlitz que trabajaba en una imprenta y lo, y lo asesinaron un, un nacionalista un nacionalista croata y porque vinieron aquí. O sea, no, no, no es que fueran solo los alemanes, es que vinieron alemanes, belgas, eh, incluso vino... Eh, Pierre Laval que era el, el segundo de, de Petán en la en la Francia de Vichy y ese sí que fue eh digamos sacrificado por Franco, ¿no? ese sí que fue entregado por las autoridades españolas a, a, a los aliados ¿no? como criminal de guerra. Pero otros muchos se establecieron aquí Y encontraron pues casi hasta el fin de sus días eh, has mencionado Scorceni Escorceni se hizo conocido, vi, tenía una oficina muy cerca de sol, se paseaba por la calle en Madrid, eh, era alguien bueno que tenía una vida eh, común y corriente en la capital de España, en el centro de la capital de España y se dejaba ver mucho con sus casi dos metros de altura sí y, y impartía conferencias sí, sí. Es que en, en larefu o sea, no de la estaba, época... refugiado, estaba no no no que va que va. vaos. Además, se pegaba la vida a padre. Y, sí, de hecho, sí. otro, otra figura que hemos hablado, que es León Negrel, se permitió el lujo de, de escribir y publicar en España un libro sobre el camino de Santiago. <risa> que o sea, tenía es que mucho era... interés por el esoterismo y las reliquias, ¿no? Se sí, bueno, no, eso, eso es lo que les hizo fijarse tanto en España. Claro, bueno, a ver, eh, se fijaron por varios motivos. Primero fue por la, la cantidad de materia prima que podían sacar. Durante la Segunda Guerra Mundial era, era podría, se podría hablar del, del granero y de, de la despensa de la, de la Alemania nazi, ¿no? Luego también se entró eh, por estas esta ramas de más esotéricas y más culturales, también por el pasado de... Ellos hablaban de los visigodos, ¿no? Los visigodos vinieron de ahí, de, de Alemania, entonces tenían ese nexo común culturalmente hablando y pero eran muchos era también un punto militar estratégico muy importante porque era la entrada al Mediterráneo o sea se controlaba parte de Marruecos, se controlaba, se mantenía el Peñón de Gibraltar aislado ¿no? si tenías un, un país como, como Francia y tenías la retaguardia asegurada también porque en un primer momento cuando Hitler se decide ayudar a Franco él piensa que claro él él tiene por un lado por el norte digamos a la Unión soviética un régimen comunista y Francia en ese momento está como está gobernada por por el comunismo, por por León Blum, que es el partido comunista. Entonces, a él le viene bien que también haya una especie de tapón eh, que sea un gobierno fuerte y anticomunista como, como era el el franquismo, ¿no? Entonces eh, convergen varios varios puntos que hacían España un, un punto muy muy interesante para, y muy atractivo para, para la Alemania nazi. La España del tercer rey, Sainz Fidonia, así se titula el libro. Hemos hablado con su autor, con Carlos Montero. En estos encuentros cercanos en La Rosa a los Vientos. Carlos, mil gracias. Pues gracias a vosotros.